Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de vigilantes La edición número 100, la vuelta de vacaciones de tu programa de Auri West Coast, Vigilante. Después del parón veraniego, aquí estamos de nuevo para acompañarte... Siempre decimos durante 120 minutos con lo mejor de la música Ori West Coast. Y bueno, a puntito hemos estado de no comenzar, ¿eh? Pero bueno, lo hemos decidido a última hora. Vamos a hacer un vigilante bastante distinto, un vigilante un poco nómada. Le vamos a llamar vigilante nómada porque no va a tener ni horario ni día fijo. ¡Vamos! Simplemente será cuando nosotros podamos, ya que por motivo de trabajo y por varias cosas más, será un poco complicado estar todos los viernes de 4, 4 y media a 6 de la tarde. Por tanto, hemos decidido hacer un programa que, como digo, va a ser en diferentes horarios y días. Iremos anunciando siempre Facebook. Si no utilizas Facebook y todos estos temas, pues inscríbenos a vigilanteahora.gmail.com ...y nosotros la semana que vaya a haber programa... ...te mandamos cuándo vamos a hacerlo... ...a qué hora y qué día. Y bueno, un verano movido... ...problemas con el concierto de Robert Dipper... ...aquel concierto anunciamos para el 24, 26 de agosto... ...no recuerdo, problema burocrático además... ...además no pudo llegar a Londres a tocar el hombre... ...por tema de, bueno, una especie de carné de músico... ...que tienes que aportar en Inglaterra... ...y no se pudo hacer el concierto... Eso sí, sin fecha aún definida, pero muy pronto tendremos, eh, cómo no, a Típer, a Robert Típer en Madrid. También anunciarte que el día 26 de octubre te damos una primicia, Sala en Sala Arena, como se llama ahora. Estarán Índico presentando su nuevo álbum, de Ball, Pablo Perea y muchas más sorpresas día 26 sábado de octubre, la que tenía esa fecha Índigo, la quiere aprovechar y tocará ese día junto a Debal y Pablo Perea, la fiesta del rock español y la presentación del nuevo álbum de Índigo. Hoy también estamos súper felices, tenemos eh, como primicia total, en ningún sitio ha sonado dos canciones de lo que será el nuevo álbum de David Antonio Saylor, nuestro gran amigo David Antonio Saylor, su nuevo álbum Kiss of Judas, el cual amablemente se ha acordado de Vigilante para hacer el estreno ese álbum que saldrá a finales de este mes, sin fecha aún concreta, y deseando escucharlo será un EP de seis canciones, luego te contaremos algo más, ese Kiss of Judas... Por supuesto, aquí estamos con unas ganas locas de ponerte buena música, Ori West Coast. Y por supuesto, también decirte que bueno, con este cambio que vamos a tener del programa... Vamos a poner otra la sintonía, porque si no, se nos va a acabar. Como te decía, con este cambio que vamos a tener del programa de horario y demás. Bueno, pues nos vamos a plantear cosas muy diferentes a las habituales. Y lo que sí te digo, vamos a hacer programas para disfrutar a nuestro gusto. No vamos a poner mediocridades, te lo aseguro. Paso de poner nada que no me guste, ni compromiso, ni me manden CDs, ni me manden un globo con él. No pienso ponerlo. Solo sonará... Lo que más nos guste y lo que consideremos, por supuesto, que es de gran calidad. Evidentemente habrá cosas que hay gente que, que decidirá que le encantan. Bueno, pues nosotros lo tenemos clarísimo en esta ocasión. Y ya que vamos a hacer un vigilante nómada, cuando podamos y cuando aparece, será un poco fiesta aquel día. También haremos especiales, pero vamos a hacer un vigilante como nosotros queremos hacerlo hoy. Y como sé que mucha gente lo agradecerá... ...y que muchas veces, pues bueno, haciendo radio... ...te encuentras... ...que te sientes a veces obligado a poner ciertas cosas... ...pero en esta vez no va a ser así... ...este año vamos a hacer el programa que nos gusta... ...ese vigilante que sonaba ya en los 90... ...y a finales de los 80... ...y que llevamos ya tres años prácticamente con él... ...en esta nueva etapa... Y lo que queremos es que disfrutes Con canciones como la que abre esta 100 edición Hoy tenía que ser un especial Pero bueno, los acontecimientos nos han llevado A hacer un programa normal También estrenaremos Connie Hatch Que nos ha llegado esta misma tarde A ver si nos da tiempo a escoger alguna canción Y por supuesto la mejor música Ahora en West Coast en 120 minutos Comenzamos Sin más esperas Número 100 de Vigilante. Vigilante. <música> <música> night I know why things went wrong since you turn around and walked away it's been tough just to phase of para con lo que hemos comenzado esta edición 100 de vigilante esta vuelta de vacaciones de este programa de cano en la radio dedicado al mundo de laure huecoss y vamos a ir al año 88 la banda clean de ese ese algo llamado teca change y el tema girl like you Martí era líder de esta banda de esta banda llamada Klim, eh, fantástica, que bueno pues tiene tiene este álbum que salía en año 1968, totalmente recomendable para para escuchar, vamos a continuar vamos a seguir en Vigilante vamos a ir con Easy Action, esa banda que bueno pues nos eh... Nos sorprendía ya en el año 86 con ese Date Make One, la banda de Kim Arcello y Tommy Linson. Y vamos a poner, no vamos a poner el tema que ponemos bastante, de To Your Heart, un tema que nos encanta. Vamos a ir a otro tema, a, otro par a este Partners in Crime de Easy Action. Easy Action, sonando en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Vamos a continuar, vamos a ir ahora, vamos a escuchar a el nuevo álbum de Houston, la verdad es que hay unas cuantas novedades, y ¿eh? hay además una de ellas que, aparte de The Bichelor, por supuesto, que nos ha llamado bastante bastante la atención, un disco nos ha sorprendido para bien, un disco inesperado y que bueno, pues ha sido una de las grandes sorpresas de este año sin duda Vamos con otra, otro disco que ha salido ya es ese 2 de Houston en la banda de Han harris y Ricky DeLin y bueno pues eh, un disco que es agradable de escuchar sin sin llegar a ser una obra maestra, pero bueno tiene temas bastante bastante interesantes como este A My Heart I don't regret giving courtesy of the benefit of the doubt Este es el nuevo álbum de Houston, este 2 eh, Que bueno, va a salir a la venta Si no ha salido ya prácticamente este disco Ahora clásico Lo que han hecho en este álbum eh, La banda Houston Bueno, vamos a continuar en Vigilante Además anunciándote una cosa que yo creo Que mucha gente ni se ha enterado Día 28 de septiembre Sábado Yo creo que no voy a poder ir, pero bueno, lo intentaremos Se acerca a Europa y además a Lisboa, o sea que no está relativamente lejos, y junto con GAN, la banda GAN, repito, día 28 de septiembre en Lisboa, va a tocar este señor, que la verdad es que para mí ha sido una sorpresa brutal que aparezca este señor tocando en Lisboa. Te hablo de rasbalar Bueno, pues lo dicho, Ras Bálar lo tienes en Lisboa el día 28 de septiembre junto a Gann, eh, en un, no, no os recuerdo, creo que es un estadio, no, no sé si es un estadio o algo, algo más pequeño, pero bueno, el caso que búscalo porque está por ahí anunciado Ras Bálar en Lisboa día 28 de septiembre. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina. Vamos a ir con otro estreno, porque, claro, hemos estado todo el vernos sin estar aquí con vosotros y, por supuesto, pues se han acumulado. Hay estrenos que ni van a sonar, porque, bueno, no considero, como decía al principio, que tienen que sonar. Y hay otros que, bueno, pues se me han sorprendido para bien, como, por ejemplo, esta banda de los hermanos que vienen de los Países Bajos llamada Sparslands, que, bueno, pues ha sacado este este álbum, este álbum llamado Tomo Ciclutz, eh, que, bueno, pues está, está bien. La verdad es que no es un disco... Eh, grandioso, pero sí tiene unos cuantos temas, unos cinco o seis temas, bastante salvables este álbum. Por ejemplo, este Joan, como digo, de Sparlands. shadow of love comes shining through every time. Llegamos primero a Sparklands Sp eh, con ese Joan, un temazo sin duda, ese, de ese álbum que va a seguir ahora en el 2013, ese tomo Ciclus y ahora escuchamos a Lenny Zacaté, que es componente de Alan Parsons Projects con este Shadow of Love, un Temazo de ese álbum de 1988. Vamos a continuar en Vigilante. Dentro de un ratito te estrenaremos a David Saylor. No no desesperes, más o menos como a las 7 de la tarde aproximadamente. Será cuando te estrenaremos el nuevo álbum de David Antonio Saylor, eh, Kiss of Judas. Y mientras vamos a ir escuchando, vamos a seguir escuchando buena música. Nos quedan también algunas eh, novedades más que te iremos poniendo durante la tarde, aparte de buenísima música en el recuerdo. Vamos con Bad Abbey, el eh, Seattle Orientation, ese álbum eh, que nos apetecía hoy rescatar... Un disco que también salía, a ver, 1988, si no recuerdo mal. Bueno, ahora miraré con más eh, seguridad. Meet It When is Gone es el tema que hemos elegido de Batabit. I <música> keep on searching for something Ooh, all of my loving has found the place to be There's so much beauty in front of me I open my eyes to see That happiness is there in my life 98 exactamente es cuando salía este disco de Bad Beat, eh, Adul Orientation, y bueno, pues me parece que nos vamos a tener que empezar a poner gafas, ¿eh? porque no vemos tres en un burro, y bueno, pues la verdad es que cada vez necesitamos más verlo más de cerca. Bueno, vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina en el 87.6 de la FM, vamos a ir con otra novedad, una un álbum... Eh, de este guitarrista llamado, eh, se me ha ido el nombre ahora mismo, Zender, es, es el apellido, pero el nombre no, no recuerdo ahora mismo, eh, creo que rené René, bueno, ahora lo miro. The Thunder Expression es el álbum, ese álbum que va a salir el 20 de, de este mes, se llama Strange eh, strange Nostalgia, un disco que nos ha encantado. La verdad es que cuenta con Goran Edman y también con la batería de Herman Fury, de, Waro, de Goa, y es un disco realmente recomendable para mí, posiblemente... Eh, tal vez el mejor disco de este año, un disco que me ha sorprendido. No, no nos esperábamos nadie, vamos sabíamos que íbamos a salir, pero bueno no pensábamos que era un disco más intimista, más del, de guitarra y tal, y la verdad es que es un discazo este de Zender Expression. Vamos además con dos temas, Concepción of Life es el primero, y luego Like acta a león que hemos elegido de Zender Expression. Fantásticos, ahí teníamos a The Zender Expression, André, andrés se llama, André Zender es el guitarrista y productor sueco, el músico sueco que hace este álbum, que bueno, ha contado con colaboraciones eh, como Goran Edman, que bueno, por eso tal vez es uno de los discos que más me ha gustado, porque soy fanático de Goran Edman, me encanta este hombre, y bueno, además eh, nos habíamos traído, no sé si sonará esta tarde, también hemos leído que están grabando ya lo que será el nuevo álbum de Cross Fate, la verdad es que el otro prácticamente ha salido hace nada, no hace mucho tiempo y ya está metido en estudio grabando con Crossfade eh, lo que es el nuevo disco. Vamos a continuar en Vigilante. Eh, bueno, pues antes del verano... Eh, además me parece que colgábamos una foto por facebook de este álbum de este álbum de Bristol too far que hemos conseguido una copia ahora en Japón les ha dado eh, por empezar a sacar unos discos eh, bueno lo que son unos CDs eh, que bueno pues si quieren hacer un poco recordar el vinilo eh, por supuesto en medida de cd con su plaito tipo tipo el, <risa> el vinilo y tal y bueno muy interesante porque han sacado un sonido eh, me parece que según la compañía tiene un nombre o tiene otro lo que lo que yo te estoy hablando se llama blue space y significa eh, que tiene una calidad de impresionante. O sea, no la vas a apreciar, por supuesto, aquí en, en la radio porque no, no emitimos con gran calidad, ni incluso en la grabación. Pero lo que sí te digo que si tienes oportunidad de comprarte algún disco de los que están saliendo están empezando a salir bastantes cosas. Aitén también, por ejemplo, eh, en esta calidad y es que es, es alucinante. O sea, un sonido muchísimo superior para mí al, al CD. Eh, tiene una calidad tremenda, una limpieza, un poco recuerda la limpieza de los vinilos con una calidad eh, digital eh, brutal. Entonces, yo te recomiendo, si puedes hacerte con este disco en esta calidad, eh, no lo pienses. Bridge to far y, por supuesto, ¿qué tema iba a sonar? Si no, I might be blind. Bueno, pues no, ese no hay más p era el tercero y ese segundo vimos puesto el tercero, ahora sí. Bueno, pues nada, tenemos a David Saylor eh, al otro lado del teléfono, pero bueno, pues no ya sabes, cosas de la ciencia. No ha podido salir en directo, pero lo que sí va a salir, te aseguro... Va a ser su nuevo álbum, su nuevo álbum Kids of Judas, que va a salir a finales de este mes. Todavía no tenemos fecha segura, este álbum de David Antonio Saylor. Y bueno, amablemente nos ha dado en primicia dos canciones. Vamos a escuchar eh, primero este True Reflection, uno, el primer tema que vamos a escuchar del nuevo álbum Kids of Judas de, de David Antonio Saylor, eh, que como sabes vino a España, la verdad es que le echamos muchísimo de menos. Un concierto increíble que nos dejó una, en la memoria, en la retina, un... Un día increíble aquel, aquella fiesta vigilante de Life for Hour que amablemente vino David a acompañarnos. Y bueno, luego ha hecho más cosas, como sabes, con Will Rose y tal. Pero bueno, este es su nuevo álbum, su nuevo EP. Es un EP con seis temas y eh, hoy te vamos a estrenar dos. Primero con True Reflection vamos a escuchar primero este este tema de David Antonio Saylor. empty street I still taste your lips and taste your skin I've fallen now I'm into too deep. my head says no but my heart says stop I want you girl but is that what you want you know I'm here ahí el tema de David Antonio Saylor fantástico, increíble que más podido comp comprobar este True Reflection eh, que pertenece a SP que va a salir a finales de, de este mes de septiembre posiblemente no sabemos la fecha aún concreta pero bueno, dentro de poco saldrá SP que bueno, yo estas dos canciones me tienen eh, encantado porque son realmente increíbles vamos a continuar, luego te pondremos otro tema otro tema muy interesante de, de David Saylor, mientras vamos con iPlaying Because of that Pronto tendremos noticia de Jimmy Barnes, un eh, nuevo álbum, dentro de nada va a salir un nuevo álbum de Jimmy Barnes al mercado, eh, que bueno, pues ya hemos escuchado un single, bueno, como siempre, pues haciendo maravillas con su voz y bueno, de diferentes estilos. Vamos a continuar con algo más conocido, todavía nos queda un tema por escuchar de David Antonio Saylor, que vamos a escuchar en un ratillo, vamos mientras con Kevin Jordan. grande Kevin Jordan en este No Scene of Rain este tema que abría, ese disco del año 91, is a reason". Vamos a continuar en Vigilante Vamos a ir con unas demos eh, de la familia, que tiene la familia, de la gente de Chicago, de los hermanos de Jason Chef, eh, Darin concretamente. pues bueno Tiene unas demos con algunas cosas impresionantes, como por ejemplo lo que vamos a escuchar. Vamos a ir a Tim Fijan cantando en esas demos que, como te digo, eh, tiene el hermano de Jason Chef, eh, Darin Chef, eh, de Chicago. Temas como este Why Did You Ever Let Me Go con la voz de Tim Fijan. fantástico Team Fijan, ya te pondremos otro día más cosas de estas que tenemos de estas demos que hay cosas verdaderas maravillas con Warren Whip, eh, Team Fijan. Bueno, Chicago también, pero bueno, ya te iremos poniendo cosas eh, que tenemos. Vamos a ir eh, con David Roberts, vamos a recordar el álbum de eh, Missing Years y eh, escuchamos Grandback. A continuación vamos a ir ya de Billy Taylor. I just want to say I'm sorry, girl, for whatever I've done. de David Roberts con temazos como ese runback eh, que habría ese álbum llamado The missing Years ¿Vamos a continuar en Vigilante? Ahora sí, vamos a ir con el otro estreno, queríamos que te lo hubiera presentado el propio David, que bueno, pues hemos intentado sacarle por teléfono, pero bueno, lo que suele pasar a veces, la mesa no él no nos oye, nosotros eh, sí lo vemos a él, pero un poquito complicado entonces lo hemos dejado para otra ocasión lo que sí, ya estrenamos un tema del nuevo álbum de David Antonio Saylor Y vamos a ir ahora con otro Queríamos que te lo explicara él Pero bueno, te lo vamos a explicar nosotros Este tema que nos ha pasado eh, Nos ha mandado amablemente David Saylor Se llama Ana eh, Y precisamente está ayer Ayer nos, eh, nos entraba por Facebook La persona a la que va dedicado este tema es alguien alguien de, de España eh, su novio concretamente, le pidió a David si le podía hacer una canción no sé si cuando estuvo aquí en el concierto o posteriormente y bueno pues eh, David como es una aparte de un gran músico una gran persona, eso no, no hay que dudarlo te lo aseguro eh, pues bueno, pues amablemente le ha hecho una canción a Ana y es eh, la que vamos a escuchar ahora es eh, pertenece a su nuevo EP que saldrá a finales de, de mes de Kiss of Judas Eh, un disco que esperamos con muchísimas ganas y bueno, pues eh, mira, está dedicado a una chica, siempre está vinculado el amigo David con España de una forma u otra, no sé, eh, aparte de su familia también está en España y bueno, pues él, como sabes, vive en Inglaterra, nos dio un conciertazo allá en, aqu en aquella fiesta de segundo aniversario vigilante eh, que todavía recordamos y bueno, amablemente nos ha pasado en primicia total dos temas, escuchábamos antes eh, el True Aficion y ahora vamos con este Ana, como digo, dedicado a una persona aquí en España. Vamos con él. The first time that I saw you in our pockets We both survived Pues así suena este Ana de David Saylor, que aparecerá, como te digo, en su nuevo álbum, eh, que saldrá próximamente a finales de mes, concretamente. Hoy te estrenamos dos canciones de este nuevo disco. Nuestro buen amigo David Saylor. Que bueno, la verdad es que está bastante liado también con Will Rose, como sabes, hago ese segundo disco. Qué gran voz, la de David... la verdad es que con gente como él nos anima a seguir eh, apoyando el horror, el rock melódico, el Coast. Lo dicho, finales de este mes saldrá este Kiss of Judas, uh, nuevo EP de Debbie Saylor. Bueno, vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir eh, a escuchar a Jorge, que ya sabes que este disco salió con dos nombres, además. Eh, recientemente lo, lo reeditó Avenida Bofalis, hace no mucho, y contenía temas increíbles con colaboraciones de lujo, como Jason chef Warren Whip, eh, bueno. Eh, interminable la lista de la gente que ayuda a Jorge en este álbum. Eh, el tema que hemos elegido se llama You Now, eh, del álbum So Much To Say. ahí, George, eh, eh, fantástico disco este. Vamos a continuar, nos queda nada, nos quedan eh, dos canciones para terminar la edición de hoy, estos 120 minutos. La verdad es que hoy no teníamos pensado ni hacer el programa. Estas, este mes eh, prácticamente habíamos decidido no hacer ningún programa y bueno, pues eh, los acontecimientos, sobre todo por lo de, de Vic Antonio Saylor, pues nos han llevado a hacer hoy el programa, que bueno, ha sido un poquito atropellado ha sido todo bastante deprisa prepararlo todo corriendo ayer por la noche bueno, ha sido todo un poquito complicado pero bueno, aquí estamos, espero que hayas disfrutado en estos 120 minutos. Todavía nos queda en un par de joyas por poner, como por ejemplo este este tema que vamos a escuchar este Silence of Your Heart de Gin Jiget en el álbum Full Circle. <tose> hemos llegado en esta edición 100 de Vigilante en esta nueva etapa ya sabes que lo hacíamos a finales de los 80 comienzos de los 90 hasta el 95 aproximadamente igual formato que el que escuchas actualmente y volvíamos el 26 de noviembre del 2010 prácticamente hace 3 años ya y bueno, este año vamos a tener cambio como anunciábamos al principio del programa va a ser un Vigilante un poco nómada, lo haremos ...y ningún horario concreto será eh, un día... ...no sé, no sabemos todavía cuándo lo haremos... en qué horario, ni en qué día... ...será el próximo Vigilante... ...lo iremos anunciando en Facebook o en Twitter... ...y también si quieres, por supuesto... ...nos escribes a vigilanteahora.gmail.com... ...para tenerte informado de cuándo vamos a hacer el programa... ...por supuesto intentaremos hacerlo... ...lo mejor posible prepararlo mucho más que hoy, porque hoy ha sido todo un poco atropellado, como te decía haremos pocas ediciones pero esperemos que es muy interesante para todos, también algunos especiales y bueno, al final no van a sonar Connie Hatch eh, como te anunciábamos, lo hemos escuchado un poquito por encima y uff no me ha llenado mucho, o sea que lo he dejado en standby de momento Recuerda, Wigelius, día 21 de septiembre la sala charada Life for Hour. Trae a Wigelius junto a Sin Estrés. 15 euros la entrada, tanto en san Records como en Tiquetea. Las de Tiquetea se cambiarán en puerta por las de Taco de Color, ¿eh? O sea, que puedes adquirirla en Tiquetea, Wigelius, búscalos. No queda nada, 21 sábado. Wigelius sin estrés en la sala charada en el centro de Madrid, al lado de San Récord precisamente por tanto hasta última hora habrá entradas también en San Récord pues ya no hacemos ningún programa antes de esa fecha te esperamos ese día, no falles apoya el rock melódico si quieres que traigamos banda, tiene que será así, eh También te anunciamos lo de Índico de Pali y Pablo Perea el 27 de octubre en la sala Genken o Arena o como se llame ahora que ya no me acuerdo en Plata, España y también lo de Ras Ballard en Portugal día 28 junto a Gang 28 de septiembre en Lisboa. Bueno, lo dicho, muchas gracias por la paciencia que tenéis conmigo. A veces me rayo Pero bueno, son cosas que pasan Es difícil mantener la llama Muchas veces Trabajo, motivos personales Etcétera, te hacen Plantearte las cosas Y hacerlas de diferente manera Gracias por todos los emails De apoyo que he recibido en VigilanteAhora ArrobaGmail.com Mucha gente se pensaba que cerramos el kiojo Pues no, solo le medio cerramos Esperemos que sea pronto si sí, la siguiente edición de Vigilante Lo que sí te aseguro que yo creo que antes de ese 21 de septiembre no va a haber otra y posiblemente a final de mes haragamos de nuevo otro vigilante para ti. Ya así si podemos sacar a sellos en el teléfono, que yo creo que sí. Bueno, pues lo dicho, hasta ahí escuchamos, teníamos a descender eh, de eh, me he liado, a ver, ahora sí, de Zender Expression de nuevo tenemos bajo nuestras palabras y bueno, vamos a despedirnos ya en esta tarde nos vamos a despedir con Eddie Money, Can't Hold Back el álbum 1986 y este Calm Before the Stone Hasta muy pronto en este Vigilante en la 101 edición Chao